Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La secretaria general de UTELPA, Lilia López, contó en PTM sobre la reunión paritaria. Aseguró que las negociaciones serán acordadas a tramos cortos para no perder poder adquisitivo frente a la inflación. Pasamos a un cuarto intermedio para el día 20 del corriente, eh, para esperar el INDEC, los índices que da el INDEC, que siempre los da alrededor del 15, del 15 al 18 de cada mes. Este, pero bueno, estuvo quienes representaban al Ejecutivo por parte del Ministerio de Hacienda y Economía, explicando el impacto que tienen las medidas económicas que lleva adelante el Gobierno Nacional, cómo afectan a nuestra provincia, la poca coparticipación que viene de nación, que por supuesto eso hace que tengamos menos recursos. De todos modos creo que acordamos eh, de seguir trabajando como venimos en estos últimos tiempos, de hablar de pautas salariales este, definiendo con tramos cortos, con cláusula gatillo, para poder siempre estar analizando no cierto cómo impactan estas medidas económicas en el salario de todos los trabajadores y trabajadoras. La lista celeste y blanca ganó las elecciones en ATE. Roxana Rechimón, secretaria general electa, se mostró sorprendida por el resultado del escrutinio. No me sorprende que hayamos ganado, pero no me imaginé qué iba a hacer por tanto, fue lo que dijo. Si bien yo vengo militando en el sindicato eh, hace casi ocho años, este, no era lo mismo que fuera en la lista como como continuara, ¿no? Ricardo Araujo, que tiene una trayectoria y, y un recorrido eh, sindical uh -huh. totalmente distinto al mío. Y, y la verdad que a mí me sorprendió uh -huh. inmensamente uh -huh. eh, la cantidad de compañeros que, que han apoyado la lista y, y, bueno, y sobre todo sabiendo de que Ricardo no continuaba, ¿no? Además, se refirió a las diferencias que tuvo con Luciano González, candidato de la lista multicolor. Llevó la campaña al plano personal, pero es un compañero y mi único enemigo es Macri, aseguró. Él es un compañero y, y yo tengo un solo enemigo y es Macri. No tengo otro enemigo. Eh, por supuesto que, que bueno, no, ha sido muy desafortunada la campaña que han llevado adelante. Digo porque han rozado este, lo personal mm. y creo que esas cosas este, no, no, no tienen sentido y sobre todo en estos tiempos tan difíciles para nosotros los, los sindicalistas que nos han puesto en, una, en un lugar tan desprestigiado. Vecinos y vecinas de la localidad de Realicó, Rancul, Intendente Alviar y Santa Rosa elevaron un petitorio para prohibir el uso de glifosato. Inés Estrici, vecina de Realicó, sostuvo que debemos cambiar el modelo de producción con agrotóxicos por la agroecología. Nos, nos encontramos ahí en Santa Rosa para entregar un petitorio que elaboramos nosotros mismos eh, para el gobernador pidiendo que, que se prohíba el uso de glifosato en toda la provincia, eh, bueno en consonancia con lo que ha pasado en Chubut recientemente, que, que se ha prohibido, y en lo que está pasando en, a lo largo de la Argentina y a lo largo del mundo, porque en varios lugares, eh, bueno, es un agrotóxico que ya está prohibido. Eh, hace poco también nos hemos enterado que la, creo que es la Federación de, de Ginecólogos y obstetras también, le está pidiendo la... la eh, la prohibición mundial del de glifosato. ¿no? Cada lugar tiene su, sus restricciones, sus distancias. Eh, nosotros junto con esa modificación a la ordenanza vigente que hay en Realicó presentamos también la solución, porque no es dejen de fumigar y, y listo. Eh, la solución es el fomento de la agroecología. El director técnico del equipo de básquet del Club de Estudiantes, Nicolás Pérez, contó cómo se preparan para enfrentar a All Boys esta noche por el torneo provincial. Es un equipo experimentado, pero su juego se basa en dos jugadores, Salabardo y Manera. Hay que tratar de bajarle los puntos, aseguró. Es un plantel en donde no tenés puntos de referencia, son todos jugadores eh, que hacen de todo un poco. Eh, creo que las figuras máximas que tienen, que absorben la mayor cantidad de juegos, son Coco Salabardo que están, y Tony Manera, que están en un nivel impresionante. Eh, pero el resto son todos jugadores experimentados, son todos chicos jóvenes pero que, que ya vienen con una experiencia, una vasta experiencia en lo que es el torneo federal y el torneo provincial que la mayor virtud que tienen ellos es el contragolpe corren bien la cancha, tiran bien de afuera juegan todos en todas las posiciones y bueno, si, si se logra frenarlos el, el ataque rápido creo que por ahí se puede llegar a, a, a, a generar tratar de bajarle los puntos y, y, y ponerse uno en partido Radio